Los éxitos de todos los tiempos con Mateo Duarte, NW Radio. Clásico de 1984, ustedes bien lo recordarán, los noruegos de Aja con Take on Me, esa canción que tuvo ese video bastante revolucionario en los Estados Unidos, por allá en 1985, que llegara a los primeros lugares del Billboard Hot 100, y que tendría una gran exposición en MTV, gracias al video de ese director llamado Steve Barron, el cual、eh, contaba con una animación a lápiz. Yo sí siempre me lo he preguntado y creo que siempre he querido hablar y entender un poco el concepto de ese video porque fue bastante innovador para ese entonces y fue espectacular y creo que todos lo recordamos. Una canción que está en la memoria y que por supuesto es uno de esos temas que definió la década de los ochenta Con esta canción yo les doy la bienvenida. Mi nombre es Mateo Duarte Sierra. Estaré con ustedes hasta la una de la tarde. En este día del padre. Sí. Feliz día a todos los padres. Ahí estaremos muy pendientes de ustedes. Pueden escribirnos. Recuerden a través de nuestras cuentas oficiales. Arroba Duarte Radio y arroba W Radio Colombia. Sí. Ahí estaremos muy pendientes. Si quiere hacer alguna petición o un pedido especial. para su padre en este día, claro, en el día de ellos. Y vamos a continuar con buenas canciones, buenos clásicos. Me quedo, de hecho, en este mismo año, en el 85, con una agrupación llamada Atlantic Star. Y este clásico, llamado Secret Lovers, sean ustedes bienvenidos. En el año 79, sí, esta banda norteamericana de New Wave, conocida como Blondie, liderada por Debbie Harry, que estuvieron, de hecho, de visita en Colombia en el mes de marzo, hicieron dos conciertos, uno junto a Cut Copy, ya una banda un poco más moderna dentro del género indie electrónico, y por supuesto ellos también, como una de esas cabezas del festival e Stereo Picnic, el cual estuvo espectacular en este año, y ahí disfrutamos a Debbie Harry, obviamente ya mucho más madura, más grande, más mayor, pero con una agrupación impresionante y entregándonos Estos clásicos, entre estos, este Heart of Glass. once y veinte de la mañana en Colombia, los acompañamos con las mejores canciones hasta la una de la tarde cuando vendrá Global Hits. Luego tendremos, por supuesto, al gran Eduardo Peña en su turno musical que irá hasta las seis de la tarde cuando llega Juan s e García y por la noche, ya cerrando, estará también el Dr. o o c t Peláez con esos tangos y algo más. Pero vamos a seguir con buenas canciones en esta mañana. Nos vamos para 1997 con unos norteamericanos que también estuvieron en marzo. Pero De 2020, prepandemia, unos días antes de que arrancara toda esta situación que vivimos ya hace un par de años, pero que tuvieron dos conciertos fantásticos en el Movistar Arena. Sí, Backstreet Boys con e s e clásico: Everybody, Backstreet Back. Everybody, rock、yeah. your body.、Yeah.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 I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there be. イエーイ Este sería el preámbulo de lo que se empezaría a vivir en los ochenta, porque esta canción es del setenta Ya nueve, y encontramos ahí los teclados y, por supuesto, este video, que de hecho fue el primero que se mostró en MTV en los Estados Unidos a las doce y uno de la mañana. Ese primero de agosto de mil novecientos ochenta y uno, Los señores de The Buggles con Video Killed The Radio Star sonando aquí. En W Radio Colombia 1132. Saludos para todos los que entran en sintonía con nosotros. Me presento. Mi nombre es Mateo Duarte. Voy a estar acompañándolos con los éxitos de todos los tiempos hasta la una de la tarde en este Día del Padre. Les recuerdo, nos pueden pedir sus canciones a través de las cuentas arroba Duarte Radio y arroba W Radio Colombia. Y seguimos con otra gran canción. Y teniendo en cuenta que se nos viene la película de Barbie, Pues, a ver, escuchemos esa canción con la cual conocimos a la Barbie, una gran pario, parodia que creo que tuvo、eh, algún conflicto con Mattel en su momento, en esos finales de los años 90. Nos hablamos、eh, de unos、eh, daneses llamados Aqua. Y esta canción, por supuesto, Barbie Girl. ¿Cómo estás, Barbie? e c o e s t á n ¿Quieres ir a un rato? Sí, a m b i é n Jump、in. g e t Let's do it, let's do it, let's do it, a n t a d o it, let's do it, and do it, and do it, a e d do it, a n o it, and do it, a n o it, and do it, and do it, and do it, and do it, and do it, a n o it, a d o it, and do it, a d o it, and do t and o it, a n o t and o it, and do it, a e d do it, and do it, and do it, d do it, a o it, a o it, a n o it, a n o it, a n o it, a o it, and do it, a o it, and do it, a n o it, a o n t o it, it, a t and do t a o d do o it, a o it, i n d do n t a t o it, o i n d it, Night's gone. Black Eyed Peas con I Got a Feeling, una canción producida por David Guetta, uno de sus más grandes éxitos, que de hecho ganó un Grammy a mejor interpretación pop de un dúo o grupo, con voz en este caso, se fue por allá en el año 2010, porque la canción es del 2009, y en el 2011 se convirtió en esa primera canción, por lo menos en vender. 7 millones de copias digitales en los Estados Unidos. Obviamente, ahí entra esa controversia de que muchos dicen que la venta digital no es igual que la física. En fin, pero bueno. Al final, vendieron toda esa cantidad de discos y impresionante lo que han logrado los Black Eyed p e a s en este momento cuando estaban con Fergie. Ya no cuentan con ella, entonces obviamente el camino del grupo ha sido un poco distinto. Pero vamos a continuar con otras canciones, 11.45, Mateo Duarte acompañándolos, iremos hasta la una de la tarde en este Día del Padre. Pero nos regresamos en el tiempo a 1980 con un jamaiquino que recordamos muchos. Sí, el í c o n o del reggae. En esta isla del Caribe. Les hablo de Bob Marley, acompañado de The Whalers y esa canción que hizo parte del de Uprising y, por supuesto, de ese grande s éxito, s El Legend. Esto es Could You Be Love, aquí en Música W. Todos los tiempos con Mateo Duarte, e NW Radio. So、no.